todos ustedes a opción sónica este es el justo en una nueva cápsula de 30 minutos de música electrónica vamos a empezar con saluditos claro que sí, saluditos a todos los miembros de la tac de la universidad en especial de Cabotecnia, comercio internacional administración turística señores un saludo a todos un saludo también al señor fernando Alias Largo el papi Todo Poderoso de la preparatoria número 9 señor. Un saludo, un abrazo. También tenemos saludos para Charo, saludos para Guilty, para Juan. Para todos, para todos les mandamos saludos. como que no? Ahora quería comentarles, ya vieron la, ya vieron Resident Evil, Resident Evil muy buena, ex, yo diría en mi personal, excelente película, todo lo que Se quitaría el inicio, que parece que estamos viendo Matrix recargado, muchas balas, dimensión desconocida, cosas por el estilo. Hasta que como que de repente se acordaron de... ¡Ah, caray, que sí, es, que hay zombies, ¿no? Es como que ya, ya volvió. ¿Qué les pareció ese tipo de hacha, eh, caballeros? Niñas, niñas. Muy buena película en lo personal. ¿Cómo empezó? No, no sé si se recuerdan la de Evil 1. Con un presupuesto demasiado bajo. Pero demasiado. Yo le pondría... Hasta un 20 esa película Muchos con decepción Que muchas veces me preguntan o ¿no? dicen Ay, esa película debería... No, ya se fumó mucho, ya nada que ver con las... con las... Con los videojuegos Yo diría, pues sí, debe de ser un poquito diferente Porque de qué sirve que se igualan los videojuegos Si sí, atinas no los videojuegos, ¿no? Pero bueno, señores Empecemos con este set de media hora de música continua Así que, vámonos Y... Continuamos mandando saludos al ratón Vámonos Llegando al final de nuestro opción Sónica. Quiero felicitar y quiero agradecer a todos. Ah, por cierto, en esta semana es cumpleaños de Larisa Rodríguez. Larisa, muchas felicidades. Y un abrazo aquí por todos de parte de la producción de Opción Sónica. Y vamos a dejarlos con esta última cancioncilla que me gustó dejarlas para ustedes, mi estimados, que vos escuchas. una canción dedicada para aquellas personas que han han, han sufrido o han, han han han sido golpeadas se puede llamar así por el por el amor de que han están haciendo planes están están fuertemente ligadas a esa persona pero por un momento u otro todo se nos viene abajo todos los cimientos de ese gran palacio que estamos construyendo se vienen abajo los dejamos en esta canción que se llama ur de señor dj fiesto para personas que si quieren encontrar mejor dicho la traducción teclean en, en youtube pongan U, ur así como escucha ur y buscan UR, ur traducido para que nos despliegue ahí la canción que, estamos, que vamos a escuchar y la dejamos para que también tenga los subtítulos y más o menos vean de qué se trata esta unita, sale ya saben señores Los dejamos al final con ur y solamente déjenme comentarles mis canales de comunicación con el servidor joseph valentine busquenme en facebook como joseph valentine van a encontrar dos uno es el personal viene mi foto y la el otro que viene viene con el logo de del programa opción sónica en cualquiera de los dos me pueden agregar me pueden dejar comentarios muy bien y también me pueden encontrar en twitter y twitter es dj-j-valentine vale se lo repito dj-j-valentine ok y el último el último ahora sí para que ya dejen ya que se calle Pero déjenme nada más darles el último Pueden encontrar sets completos Si no están satisfechas con Quintín Media hora no se me hace posible O como que se oye muy medio cortada La, la música Pues podemos Me pueden escuchar en www.soundcloud.com Diagonal Joseph-medio Valentine Se lo repito www.sound De sonido cloud de, de, de nube cloud Punto com, diagonal Joseph-Medio Ahí pueden encontrar un set De dos horas Dos horas y quince minutos aproximadamente Llamado Inspirations Una mezcla mía desde lo más profundo Para ustedes Y pues bueno, así ya que se cae este cuate Nos despedimos, un saludo a todos Y nos vemos Hasta la próxima semana Cuídense It